noches, buenas tardes, todo, aún, aún, aún, buenas tardes, estamos en agosto, Dios mío, y hace un calor que ni te cuento. Hace ya mucho tiempo que en campo aperto no no sale antena y ahora estoy mismo, ahora mismo estoy con unos problemas aquí. De, de, de, ahora, sí, decía que hace mucho tiempo que en campo aperto y es porque estoy de vacaciones hombre también me lo he ganado tú sé que tienes un no considerable pero que seguramente estarías pensando ¿y dónde anda el Jimmy? ¿Dónde anda el Jimmy o fiuremillo pues anda hasta aquí de nuevo y de nuevo el barrio crash porque es viernes suena en campo a Para empezar In Campo Aperto, pues había que empezar fuerte, había que empezar apostando fuerte, porque sabes que los programas de Campo de Aperto son distintos, pero nunca distantes de ti. Nunca se parecen ni al anterior ni al posterior. Los programas de Campo de Aperto son imprevisibles, como su nombre indica, y prima al vinilo, y prima a tratar temas de todo tipo. Y para empezar esta, este segundo semestre... Merecidísimas vacaciones, no me digas que no Tú también las has tenido casi fijo Pues aquí estamos de nuevo Y vamos a ofrecerte un programa de En Campo Aperto En el que vamos a tratar un tema bastante, bastante interesante, pienso yo La música británica Y entonces, nadie mejor para hablarnos de eso Que un británico Lo tengo aquí, está aquí en el estudio Enfrente de mí Viene con una camisa así girando a gris con unos reviletes blancos y tal pero lo que está claro es que tanto él como yo está no pasando un calor aquí y espero que tú no te estés pasando lo mismo y que utilices el campo aperto para superar os lo presento ahora mis mismito el programa de hoy promete va a poner música él, fíjate tú estamos aquí, vamos a ver, eh, tenemos un montón de problemas técnicos y me, me, no sé si mi, mi contertulio de esta noche mmm, voy a poder... A ver, vamos a ver, David, ¿estás ahí? Sí, estoy. Sí, arrímate un poquitín más porque si no tengo que darte mucha ganancia. A ver. Sí, a estoy. Ver, Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy tenemos a David Menguz. ¿Lo dije bien? Sí, sí, muy bien. Menguz. Eh, vas a ser David en lo que resta de noche para no comerme el coco con, bueno, con tu apellido Porque después me escorren a gorrazos, y además con razón David está muy bien, muy bien David está muy bien Bueno, pues eres británico, eh, auténtico sí. No como esos británicos que no son auténticos ¿Sabes cómo te digo, no? No, ¿Hay nací, tanto... nací en Londres, sí, uh -huh. nací en Londres Pero mi familia ya vive en Southampton Pero uh -huh. soy de Londres, sí uh -huh. Con lo cual, a nivel de un programa musical como el de En Campo Aperto que trataremos de hacer esta noche, pues eh, tu conocimiento y es lo que queremos extraerte aquí en el programa, mm, básicamente queremos que nos cuentes experiencias sobre todo propias en la época en que... porque sí. tú llevas aquí en Asturias mucho tiempo. Uh, bueno, llegué aquí por primera vez en el año 87... Y viví aquí hasta bueno, durante 13 14 años, hasta el 2000-2001. Luego volví a Inglaterra para trabajar un poco y acabo de volver y tengo que decir que estas semanas el tiempo está fenomenal <risa> que, sí. que mucho mejor en mi país, vamos pues para un es, es británico perfecto. ver esto, ¿no? que no veis la luz apenas <risa> no, no, no, que, pues sí, no es que días soleados y mucha playa y perfecto, mm. y fiestas y todo. Porque llegaste aquí a Asturias de la mano de la Semana Negra, tú eres, digamos que eres eh, eh, nacimiento de Semana Negra y tú vienes sí, a Asturias Sí, ¿no? sí, el mismo año, yo el recuerdo que fui, fui a la primera Semana Negra cuando estaba en En el, en el Musel y viste a la Gabinete Caligari Gabinete y a la Pasadena sí, sí, y a la Pasadena sí, sí, sí. Rufor Chestra sí. uh -huh. y a partir de ahí empezaste a o sea tú, llegar tú y, y, y disfrutar todos con los conciertos de la, de la semana nueva fue todo uno ¿no? Rubén Blades sí Rubén la, Blades cuando estaba de... en, um, en Poniente antes cuando yo viví en Poniente entonces recuerdo cuando estaba allí llevaba tres o cuatro años allí en Poniente y los conciertos y con muy buena marcha Lo que pasa es que yo perdí el rollo un poco cuando cuando marcharon al, al el Molinón. Y me parecía que no sé, otra cosa cuando estaba allí. Pero eh, ahora que, sí, que eh? han vuelto a sus raíce, raíces... ¿A verdad que sí? Pues sí. está bien, porque me parece que yo también. <risa> Pero es que es que es entrañable verlos ver la Semana Negra de nuevo en, en Astilleros y además en sí. otros Astilleros. No, no. ¿no? Es que para mí este año fue... No, me, me gustó mucho. Mucho ambiente... Y para mí es la zona perfecta para, para la Semana Negra, porque tiene un ambiente de, de astilleros y, y, y es más, no sé, una fiesta una fiesta de la, de la calle, ¿no?, y de, de detectives y de, de, de la cosa negra y todo eso, y, y fue un buen ambiente. Me gustó mucho este uh -huh. año. Bueno, aquí pudiste también pulsar, en, ya por mirar un poco con el recorrido de, de, tu, de, de lo que significa tu llegada aquí a Gijón, y viviste reconversiones como la ciudad fue continuamente afrontando una tras otra mazazos cómo se va el tejido cómo van cerrando empresas de todo tipo y eso pues por ejemplo en Sheffield, en, en tu país o, o en determinados sitios que bueno, ahí está full monte para, para demostrarlo no sí. hubo casos parecidos a, lo, a, a los de Gijón, no o sea de, de De, de, también de, de, de procesos bueno, lo, de... Sí, lo que pasó con Naval Gijón y, y los estieros y la minería y todo eso así pues nosotros también uh, llevamos la, la misma cosa, más o menos la, la Hay un paralelismo, ¿no? Digamos ahí, sí, ¿no? Sí, desde eh. bueno, con nosotros quizá empe empezó un poco más en poco más uh, antes de de nosotros porque de tacha, llegamos cuando... desde, desde los años 70. Claro, sí. Claro, hacer cuando, y los, cuando 80, los dineros, ya, eso ya, ya fue un detonante, ya. ¿no? hace 30 años. Sí, ya, sí, ya, sí, ya. sí, sí. Y bueno, sí, entonces es un ambiente que que reconozco y además como todo va um, En ciclos estamos pasando por una época que es un poco como como los 70, ¿no? Que desempleo y entonces, bueno, todo va en ciclos, ¿no? Entonces, pues entonces eh, eh, vamos a a, a vamos a intentar eh, elaborar el programa precisamente basándonos en eso, ¿no? En lo que... Sí en lo que más o menos nos comienza a finales de, de, de los 60, principios de los 70, en donde el movimiento cultural y, como no, musical eh, londinense, porque más que nada vas a tratar el tema, yo creo, que desde el punto de vista londinense, ¿no? Bueno, como no, epicentro eh, o también... Vamos a hablar de, de la música de punk, ¿no? De los Ajá. años mediados de los 70 con sí fue algo que, en, que que empezó en Londres pero también con mucha influencia de, de Nueva york pero desde Londres pues pasó a manchester y otras ciudades de youví en Southampton y, y también había un ambiente de punk y, y, y conciertos de grupos que tocaban allí y, y yo vi muchos grupos y cuando, cuando empezaron en sus primeros um, días uh -huh. y entonces es un época que recuerdo bastante bien, que fue una época con, um, bueno, los 70 en Inglaterra fue uh, un tiempo bastante revuelto con huelgas y, y claro, de auto tasas de empleo y, y, y todo esto entonces fue un ambiente bastante negativo Había un caldo de cultivo también para ese tipo de música Sí, creo que, la, que, que el punk fue una, una reacción y uh, que, que fue parte de, de esa cultura de, de por ejemplo los, los sex Pistols cantaban en uh, god save the queen cantaban que, que no future que no tenía más futuro uh -huh. que fue un ambiente bastante negativo y con claro que muchos muchos jóvenes en, en buscando empleo y un poco como ahora no y, pero de, de todo esto nos salió un, un, una cultura esto del punk que fue muy En plan una reacción a a, a, los, a los grupos, los grandes, como los Rolling Stones, en contra del de establishment, no claro, solo de, de la música, claro. pero también de, Business, de los ¿no? gobiernos, claro, de los presidentes y, y todo eso. Entonces, fue algo muy de la calle. Um, Que, que decía que era algo bastante positivo quizás tiene un, uh, un aspecto negativo en, en lo de lo que es como si veo ahora pero era como hay, ellos había, no... había frescura a pesar de todo eran frescos no frescura quiero decir eh, se, se notaba que no había una manipulación ni musical ni no no no no claro fue eso porque eh, era como um, si no sabes tocar la, la, la guitarra da guau Exactamente. Aprendes el caso cuadras, es comunicar. Coges una o no formas un grupo, ah, um, escribes unas canciones, grabas las canciones, tú haces la, la casa de, de discos, entonces tú haces todo. Es, es como lo que lo que se dice en inglés do it yourself, hazlo tú mismo, porque ellos no lo van a hacer no, no van a hacerlo por ti, los gobiernos, el estado, todo eso. Fue algo bastante a, a, anárquico. Pero venía de la calle y fue mucha gente cogiendo um, como se dice su propia vida y haciendo algo ellos mismos entonces es una música bastante sencilla pero tiene un mensaje y, y a pesar de todo tiene un mensaje bastante positiva uh, nacido de un tiempo bastante negativo como decía pero en um, que también tiene un, un, un mensaje positivo que, que se puede coger algo de ello ...en uh, nuestros tiempos también, creo... Mm, ...extraer consecuencias de ahí y analizarlo... Sí. ...bien, vamos a, vamos a poner un poco de música David... ...porque después lo lanzamos... ...y la peña quiere escuchar qué traes esta noche... ...y vamos, hay una banda con la que quieres empezar... ...porque para ti es, es digamos, de beginning, ¿no?... Sí, ...the, sí. the, underground, the eh? other underground... Yeah. ...y vamos a escuchar un, un temazo... ...que además nos va a dar para, para que podamos disfrutarlo... ...y después comentarlo porque es un temazo con un desarrollo como la época se hacían los desarrollos y muy influyente como si, toca, si, si escucha la guitarra es la guitarra punk pero grabado en el año 69 Como ocho años de que del de, de, um, de de, de punk británico. Es, es, es Eran un grupo muy, muy importante. Muy no influyente. hace mucho que estuvo John Cale en Avilés. Ah, ¿sí? no, no, estuvo hace poco John Cale. ¿Sí? Y bueno, dio un conciertazo todavía, pero de aquella manera. Sabes que ahora está metido muy en el indie, con otras historias, bueno, en fin él siempre fue a su manera. Igual te come una gallina viva en el escenario que te da... Ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Depende yeah, yeah. cómo... Bueno, eso de... también fue de, de la época de Punk, ¿no? Sí, fue esa, la, exactamente. vamos de... yeah, sí. a escuchar a Abel Underground que hay mucho que comentar de ellos y después tenemos aquí esta noche, como os digo, a David, a David Maywood, que nos va a, a, a conducir el programa de esta noche musicalmente. Y vamos a sacar toda la información que tú querías saber y nunca te atreviste a preguntar. Estás en Campo Aperto, Radio Crash 105.0. Tienes el 985-142345 para ver novedades, para preguntarle a David lo que quieras, lo que te apetezca. Y te metemos en antena si quieres, si estás aquí en Gijón. Y si lo haces vía internet, tienes crashpodcast.com. ¡Vermelo and around! Bueno, pues 8.50, 8.50 minutos demoledores... ...a cargo de Verde Underground, acabas de escuchar... ...en In Campo Aperto, porque así lo ha querido... ...y así lo va a querer en lo que nos espera esta noche... ...David, que lo tengo aquí eh, como... ...no invitado en este caso, sino como conductor del programa... ...porque ha traído su música... ...y nos va a dar una visión, su visión particular sobre los movimientos sobre todo del punk en, en gran bretaña y más concretamente en londres esto es que david esto era cañero cañero lo que se puede sí. decir o sea eh, hacer eh, con el mismo patrón tirarse ocho minutos casi nueve es que puede haber gente que diga madre mía eso tenía que ser la pera en la época no es que fuera bastante moderno ¿no? porque es, sí sí suele es incluso las cuerdas y sí que es, es, es como la música baile de, de hora ¿no? Es que eh, no pasa nada, es, es, es como algo de ambiente, Pero el, el guitarra, que creo que es de, era de Lou Reed o Sterling Morrison... ¿Por hablamos de qué año era esto? 69. 69, o sea, ¿hablamos de finales de los 60? Sí, o sea, sí, por, en, en medio de, de después de Wustle de de, de, de y Busto, Jimi Hendrix que, y, y los héroes de, de la guitarra. Pero uh -huh. esto es algo que ya es, es muy básico, ¿no? Es muy... Uh, tocar la, la, la guitarra con tres cuerdas con hace mucho ritmo, como algo muy po pocasivo. Es que la batería está Y pero se puede bailar, es música que, que música muy baila bailable, ¿no? Con un Lury jovencísimo. Sí. Ah, y... Y, y creo que bueno, John Keel ya había dejado la formación, ¿no? uh, Tocaba con Douguel y Motaka en la batería. Y bueno, sí, muy básico, muy crudo, pero muy buena música y muy muy buena canción. Yo recuerdo que yo en aprendí a tocar la guitarra, uh, más o menos por esta época del 66-67, escuchando esta canción en mi habitación y poniéndola... Um, A, bueno, todo a, ver, volumen, que, a todo sí, volumen. A todo volumen, sí. <ríe> y, y los vecinos... Una cosa, sí, una cosa eh, David. Una cosa. Eh, en esa época en que aprendiste a tocar, aprendías a tocar la guitarra, que teniendo por, por aquello de cómo pienso cómo era aquí, porque a finales de los 60 aquí lo que se escuchaba era Palito Ortega y, y cosas así o sea, era muy difícil sí. que alguien entroncara con el hard rock, ni mucho menos ni con el pre-punk no. pre ni nada de esto, porque aquí no llegaba estaba innombrable, ya sabes y hasta el 75, pues era muy difícil conseguirse cosas, no llegaban no se publicaban los discos, etc. ¿no? no había programas, había que pillar por ahí Radio Pirenaica y andar por ahí haciendo maravillas para El que estaba un poco tal, tener un amigo en Alemania o en Inglaterra que te venía, te traía algo y tal. Entonces, eh, ¿qué equipo tenías ya de aquella, a nivel de baffles, que ya había alta fidelidad, empezaba a verla? ¿Tenías un solo baffle? ¿Cómo, cómo iba el tema? Pues, yo tenía como yo tenía 14, 15 años, yo tenía un sistema muy, muy barato y oh, no recuerdo... ¿Y qué guitarra utilizabas? Uh, Gibson SG ya tenía su Gibson. Gibson, ¿y cuánto valen un eh, Gibson en aquella época? Eh, no, tenía un Gibson SG con un um, amplificador, um ¿Cómo si Mapbox, Vox, Vox? Un de, Vox de, de lámparas, sí. de lámparas. Sí, claro. Sí, sí, sí, ¿Y cuánto, sí. cuánto te podía valer ahí no, no, lo de de segunda mano? Pero o sea, que había muchas ofertas de segunda mano y los claro, chavales podíais escoger sí, sí, y a sí. papá y mamá, aunque fuera decir, "Oye, me dejas comprar una guitarra y tal, no sé qué", o te hacías como fuera y pues, tal. Pues yo creo que compré el amplificador por 50 libras, que ahora sería que 665 €. Sí. Y la guitarra bueno, me costó... Aquí, una pasta. Sí, sí. Bueno, ya, yeah, bastante. Sí, sí. Uh, la guitarra me costó como 100 libras, algo así. Y ahora en Gibson. <risa> que no encuentras Gibson ahora sí, por 100 sí, libras. Sí, sí, exactamente, exactamente. Uh, <risa> no, y, y tocaba en, en la habitación. Y claro, que no lo puedes poner muy muy muy alto, um, pero... Um, daba gusto, ¿no? El y y, en, el, well y en el barrio, la gente eh, era permisiva con, con que a los chavales os diera por, por poner música así, como decimos no, aquí, alto bueno, la lleva, o sea, muy alta, muy... muy No, mensual, creo, ahí, no, y tal. no, no, no había como, quejas. No es como aquí. No, yeah, no, no, es, no se pone música hasta la 1 o las 2 de la madrugada, no. no. Es mucho más tranquilo y no, si... No sé, la, la gente lleva más... Yo posiblemente lleva más cuidado. No quería molestar a nadie. Entonces no, no lo puse tan, tan alto. Tenías ¿no? cascos también para escucharte, a sí, lo mejor, tal, sí, claro, para sí, no molestar. Sí, sí, sí. Y o sea que esta, esta, esta canción la has elegido precisamente, y esta banda, porque para ti significa tus comienzos, eh, tus vivencias musicales, ¿no? O sea, sí, sí. Estos grupos se escuchaban... Bueno, en, en aquel entonces en el año 65, 66, 77, um, la, la persona más importante um, para escuchar toda esta música fue un, un disc jockey de la, BBC, de la BBC que se llama John Peel, y John Peel ponía música que no ponía nadie más, la BBC, la Radio One en aquel entonces ponía música pop, Uh, un poco muy comercial, de rock, más comercial. De, muy, muy comercial. Sí. John Peel ponía, no sé, cosas de reggae, cosas, locuras y sí. cosas muy... De, lo último de, que había sacado Bob Marley lo sacaba el tío allí y tal, ¿no? Y, o sea, y ponía cosas antes de, de, de los otros. Entonces, ya estaba muy metido en, en, en, um, en lo que estaba pasando. Entonces, todos escuchábamos a, a John Peel para escuchar la, la, lo que... Um, Lo más moderno, ¿no? Lo que, lo que estaba pasando en, en la música no comercial pero en la, la, la música más interesante. Pues aquí, Entonces, él, está, eh. él, él, por ejemplo, um, con él escuchabas los Sex Pistols antes de de, de, de, de los otros. o Todos los grupos de, de punk um, él los ponía um, antes de que eran famosos o cuando grababan su, sus primeros discos, él los ponía y fue una persona muy, muy importante durante muchos años. Murió hace cinco o seis años y es una persona que se ha hecho de menos, mucho. John Peel. Si se quieren meter en internet nuestros escuchantes, nuestros oyentes, para averiguar sobre ese personaje, sería John con... John, J-O-H-N, P-E-E-L. P-E-L. l p l no Y una L sola. Y un L son las piel Peel. eh, tenerlo en cuenta meteros en internet a bucear aquí nos vamos, nos vamos a contar más de lo que tal trabajar un poquito que es lo que tenéis que hacer y os metéis y ponéis john pill y ahí os contará seguramente pues en cualquier en cualquier blog que encontréis o tal eh, la figura que nos comenta David esta noche eh, comienza todo con ver underground para ti y entonces hay hay un Hay una, uh, uh, un reflejo de todo eso con tus colegas, lo comentáis. Sí. ¿Montas una banda o algo? O? Um, sí, una banda, pero no muy seria. Tocaba uh, <ríe> con mi primo y con un, un bajista que era de Brasil. Um, ¿Un bajista de Brasil? Sí, Ya sí. te digo, ya eras... Había mestizaje de aquí y ¿no? <ríe> pero nunca encontramos un, una batería. Me parece que los, los que tocan la batería son son gente muy... Uh, buscada, no muy querida porque todos los grupos que hay o todos los grupos que yo conozco el, el, el batería es la persona que se encuentra el último es el último que, sí, que, sí. que se encuentra a la banda ¿no? y además son muy especiales y entre los sí, músicos se comenta mucho y lo saben son conscientes de ellos sí. Sí. <risa> y entonces eh, decían los, los comentarios con, con gente de tu generación porque ¿Hablaríais de a mí me gusta esta banda, a mí me gusta esta otra? ¿Iríais ya a ver a alguien que de vuestra devoción del barrio o tal? Porque había había rollito en Londres, Es que ¿no? ahí sí, había rollo, pero también es que había medios... También, por ejemplo, había John Peel. Si escuchabais el programa de John Peel todos los días, todas las noches... Y también leíamos la prensa musical que había allí, de, de, por ejemplo, el NME, New Musical Express... También había Melody Maker y Sounds y otras revistas. El más importante quizás fue el NME, que casi um, casi uh, predecía um, la, la, la, el, el punk antes de que se naciera. Um, porque antes, en, en los años, mediados de los 60, había como un, un bajón de, de creativo. Que la gente casi esperaba que pasaba algo, que buscaban los nuevos Beatles o los nuevos Rolling Stones... O aquella, había... aquella famosa dicotomía de que si eras Beatles o eras Stone no podía ser de los dos, eh, eh, los mods con Who y tal... Eh, se buscaba algo nuevo no al busca que... algo nuevo sí porque todo era todo bien de, de los años 60 Había mucho marcha en los 60 la generación de los 60 tienen sus pink floyd y, y bob dylan y jimmy Hendrix, pero la generación la mía de los 70 no teníamos nada todavía hasta muy hasta mediadas de, de, de década ¿no? hasta el, hasta casi finales era muy como Algo con lo que identificarte, muy que dijeras esto, muy... esto es de lo mío, esto es lo que me, no, no, lo que me va a venir. Y, y, ¿no? y claro, los rolling y los Pink Floyd eran algo viejos uh -huh. para nosotros. Nosotros teníamos cuatro, 15 años eh. y ellos ya tenían sus 30 años o algo. Entonces era una generación, um, era otra generación y nosotros buscábamos nuestra pro propia fiesta, ¿no? Porque habíamos... Eh, hab creo que éramos conscientes que habíamos perdido la fiesta de los 60, que era una fiesta de, de bastante importante, ¿no? Entonces, nosotros buscábamos um, lo nuestro y esperábamos la llegada del punk con bastante um, con bastante hambre, ¿no? Y entonces, cuando llegaron los Sex Pistols y, y, y otros grupos como estos, um, era como, por fin... Por fin tenemos yeah. algo nuestro. Mm -hmm. Y antes de esto estu estuvimos escuchando grupos como los Velvet Underground o los MC5 o los Modern Lovers y Flaming Groovies que eran muy influ influentes eh, en lo que pasó después en, en Londres, y en Gran Bretaña, en Inglaterra. Um, pero escuchábamos estos grupos ya pensando dónde está, cuándo va a salir lo, lo, lo nuestro. Entonces, por eso, estos grupos que tienen mucho marcha, mucha guitarra, como por ejemplo los Velvets o los MC5 o Modern Lovers, pues eran para nosotros la banda sonora uh, del punk antes de que llegase el punk. Oh, ¿Me entiendes? Ya, oh. ya, yeah, yeah. la preparación, la preparación, la del preparación movimiento, sí, del sí. movimiento. A ver, hay que hay que poner, ahí estamos, estamos anclaus ya en los 70, digámoslo así, y a ver, hay que poner una banda de esas que empiezas a nombrar, bueno, Llegamos estás, a los 70 estamos nombrando los MT5, bandas sin parar. Tienes a la gente nerviosa nombrando uh, bandas sin parar y aquí no suena una banda. A ver, y qué más, la quizás The Wayne Kramer y es es lo es, es, es un, un solo brillante, es looking at you por los em, MC5. Vamos a escuchar eh, a los NC5, ahora. NC5, MC5, sí. Vamos a... No sé, con, ay, ojo, es que NC5, ya te digo. Vamos a hacer a David que nos traduzca también los temas de qué iba el rollo. Por cierto, el que acabamos de escuchar de Beverly Underground, ¿qué trataba la canción, más o menos? Um, si, I remember what goes on, entonces, ¿Qué pasa? ¿Se lo preguntaban a sí mismos o te lo preguntaban a ti? No, no es la pregunta, es, es lo que pasa Ajá, lo que pasa y, ¿qué lo contaban, está y lo contaban, ¿no? Sí, sí. entonces era, yo pensaba que era un buen principio Entonces preci ahora bueno, vamos con los MC5 de sí. aquí que se pronuncian? MC5. MC5 Ah, ya te vale En el campo aperto, en la hora de David Británico, como no podía ser de otra manera MC5, o algo así, MC5, acabamos de escuchar en Campo Aperto, estás en Radio Crash 105.0, casi no te lo puedes ni creer, ¿no? Pues sí, volvió volvió de nuevo en Campo Aperto y de una forma potente, porque estamos tratando la música británica, la música británica de los 70, esa época que casi siempre incide en Campo Aperto, por aquello de la antigüedad de los vinilos, y no os preocupéis los que estáis Eh, así colgados del programa por aquello de los vinilos porque también va a haber vinilo no vamos a traicionar los principios del programa pero pensamos que tener a David aquí, evidentemente David no pudo traer vinilo porque los vinilos los tiene en su casa, en Londres y lo que sí nos trae es eso que queremos preguntarle que tú no conociste como por ejemplo, a ver, este tema que acabamos de escuchar qué temática trata, de qué va el tema, cómo se titula en castellano y de qué va el rollo, qué cuentan los los NS5. Un momento, un momento que ahora sí. Bueno, la verdad es que, que la mayoría de los grupos que estamos escuchando de momento son americanos. Uh, los MC 5 eran de Detroit y Pero hablan de la, del motor, hablan de, del rollo de No, cuando empezaron sí, eran bastante politizado, politizados. Um, sí, abanderados de algún movimiento de, Sí, de, de izquierdas de, de, de la revolución de los hippies y, y, los y, hippies los hippies y, eso, y todo eso sí, pero eso, la canción y... esta no, es bastante looking at you, mirándote a ti, es una canción de amor me, me, me parece Y vosotros uh, ahí en Londres, ¿cómo lo veíais? ¿Teníais como bandera bandas eh, también yanquis? Eran, sí, una, una referente, banda ¿no? Sí, bastante anárquica uh, de políticos por ejemplo Um, habrían tenido una influencia en, en los Clash, que eran otro grupo británico que, que, uh -huh. que um, por ejemplo, seguía la misma línea de, de hacer la revolución y, y, y antisistema y, y todo eso. Los MC5 eran claro eran, eran antes de, de, de finales de los 60, uh, americanos de Detroit y... Um, era otra generación pero tenía su influencia era música muy básica um, con mucha marcha en um, directo eran el, el primer disco kick Out The jams que es el, el indirecto es un disco muy muy fuerte el segundo disco de, de, del que este tema está trai, uh, traído es es más rock and roll más más mono bueno, no, pop no pero más rock and roll um, pero en Tiene su marcha. Por ejemplo, sé que este disco, el segundo de los MC5, tiene una un influencia en el grupo The Undertones, que quizá vamos a escuchar luego, grupo irlandés. Um, y, bueno, como de, de letra de momento no vamos a escuchar nada hasta quizá dentro de unas canciones no hay, son canciones de, de amor o de, de cosas la siguiente canción que es de Jonathan Richman The Modern Lovers uh, se llama road Roadrunner y es, de, es, es una canción de, de amor a, a los coches y a los años 50 es, es una canción bastante de nostalgia por los años 50 pero lo que pasa es que el, el, la canción, el, el riff es muy de de los Velvet Underground si si escuchio una clara uh -huh. influencia de los Velvet Underground um Sucantion Sister Ray um el riff es casi el mismo pero esto en las manos de las Modern Lovers pues es es es es más más rock and roll más más comercial más um con más marcha. Pero los... oportunidad de, de, de en aquella época de, de, de giraban por por por Londres, no. tal de ver alguna vez en directo a Christopher no. Jones luego después de que separaron los Monolaves y en plan um, soli... en solitario y bastante distinto en el primer LP o el único en LP de los Monolaves es es un disco que se nota que escuché los vel underground. Luego se hizo otra cosa más más pop y completamente o sea, o sea, aquí, distinto. Aquí decimos a... se acaramelaron un poco, ¿no? Se carameló. Uh, o sea, bueno, yo no estoy muy seguro sentido bastante único, ¿no? Es, es, es sigue su propia línea en Me parece en todo que, lo que hace. me parece que vino hace no hace mucho con Jackson Brown, puede ser que estuvo aquí en, en, también en Avilés, me parece ¿Sí? en, En, ¿Sí? en el Niemeyer, me parece. Sí, pero cuando llegó a, a Londres, en, en el, me parece que su primera gira, gira en Londres o oh, en, en Inglaterra fue en el año 67 y 77. Y, pero ya era otra cosa, no como esto. Uh -huh. Y es el primer disco producido por John Cale um, de los Modern Lovers que es, es más punky, es, es, es, es más... Um, Según la línea de, de los discos Es que estamos escuchando esta noche Bueno, pues vamos a escuchar a los Monlovers, eh, con el tema que se titula Roadrunner Bueno, dale, vamos allá, en En Campo Aperto Sabes que tienes el 985 14 23 45 O utilizas el crash podcast gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bravo go to try stop shop with the radio. role then are the action Vamos a escuchar lo, lo, The Clash, um, con la canción Please On My Back. Bueno, fue... esto es Mother Lovers, eh, que, que se ve que eh, estás dando un recorrido eh, por los eh, eh, las historias americanas que os llegaban a vosotros. Evidentemente aquí no llegaban en los años, imagínate, a finales de los no, 60. Este, este, los Mother Lovers, el disco es del 72, pero no se editó hasta el sesen, 75 o 76. Um, ...producido por John kell como decía... ...pero muy influyente. Hay que aclarar que David y yo hemos hablado fuera de micro... ...y que sabéis que siempre os lo cuento todo y no os quiero engañar... ...y él tenía pensado un recorrido eh, por la música americana al principio... ...que podía significar con la Velvet un poco ahí influencias y tal... ...y después pasar directamente ya estrictamente lo británico y lo londinense... Y entonces, como me había comentado y había salido en los clases a relucir, pues yo le dije que me había traído, y os digo a todos y a todas, que me he traído el Sandinista, un disco triple, que aquí se compraba por el precio de dos, y te daban tres, y le he dicho que eligiera un tema de este vinilo. En esta ocasión vamos a escuchar vinilo en campo aperto, una vez más, como no debe ser de otra manera, y él, él ha elegido el tema y después nos va a contar por qué eligió ese tema y de qué va ese tema, ¿verdad, David? Eso sí, sí a... a propósito, estamos escuchando, ya estamos escuchando uh, vinilo, porque aunque um, estamos escuchando uh, las canciones en, en Compact Disc, los saqué de mis vinilos que tengo en Inglaterra, pero los copié al ordenador, Entonces, la canción de los Modern Lovers que acabas de escuchar es del LP, en vinilo. Entonces, ok, o sea que... La mayoría de lo que escucha, bueno, casi todo lo que escuchamos esta noche es, de, es, es vinilo. O sea que no no estás echando mano de ninguna remasterización ni nada no, de eso, no, no, sino no, no. que estamos hablando de riguroso directo y que David se ha currado la página, no veas cómo se la ha currado. Que suenan, que no veas, suena muy bien, ¿eh? Sí sí, sí, sí, sí, claro. Excelentemente. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar ese tema que, es, que os comentábamos de los Clash, porque yo se lo he dicho y digo, es que estás nombrando tantas bandas mientras explicas eh, tu historia, que es que la gente se queda con las ganas de todos estos nombres que salen a relucir, pues hay que sacarlos a relucir. Y los Clash, evidentemente, no podemos dejarlos pasar más tiempo. Así que vamos a escuchar del Sandinista, un tema que ahora os dirá, Davis, ¿de qué va esto? Es Police on my back, de Clash. Exactamente, por encima my back. Auténtico sonido de vinilo en In Campo Aperto, en Radio Crash. Eh, David, esto es, bueno, este disco se publicó aquí en el 80, pero esto es por ahí, ¿no? 79, ¿será? Sí, por ahí. ¿Y qué les pasaba a estos chicos con la policía? ¿Qué, qué, pues qué? no sé, me parece que la canción no es de ellos, este otra banda que se llamaba Los Equals, que era una banda... Um, que empezó a finales de los 60 y eran el quizá el primer grupo de, de formación de, de blancos y negros tocando en, en el mismo grupo. Y te, tenían bastante éxito. Um, y esto es, no sé, una canción de un que, no sé, que emite un crimen o algo y, claro, la policía está detrás de él. Police on my back, que están detrás de mí. Y y eso, más o menos, tal más eh, o sea, cuentan una historia con <risa> historia sin, de, sin de, mucha, de, ¿eh? de un, de un y van tipo directo, que, y van. Que, que bueno, tiene la policía de él y van directo al grano y no se cortan un pelo ¿no? No, como, no. como en ellos era habitual eh, bueno eh, era por meter ese inciso en lo que venías tratando de los comienzos eh, norteamericanos, de influencia y tal, que quieres seguir con ello, a ver, ¿qué tienes por ahí? De, además de los mother lovers y de Tienes también periodistas de New York Dolls y tienes por ahí algo más. que Pues quizás, si quieres pasar a la canción 9, hmm. uh, tenemos um, el primer grupo de Joe's Drama, que eran los one on que eran uh, el grupo que con quien tocaba antes de los Clash. Y dicen que cuando él vio los Sex Pistols tocando en un, en un club en Londres y sabía que el de los one on había termado, ter, terminado, Y tenía que formar un grupo con más el estilo de, de los Sex Pistols. Y conoció a Mick Jones, el guitarrista de los Clash. Y, y hicieron eso, formaron el Clash. El, los One On pero no eran un, una banda de... Eran una banda bastante buena de, de lo que había antes del punk. Había un, un, un, lo que se llamaba el, el pub rock. Uh, un montón de grupos tocando en los pubs en Londres, como doctor Feelgood, Ready and the Hot Work Rods. Y es perdona, más perdona, David, ¿cómo funcionaba el tema eh, cuando tú empezaste a asistir a conciertos en los pubs? ¿Había que pagar entrada de aquella o se entraba y se vía al grupo sí, y se pagaba no, la pagaba copa? El, no, pagabas la, la Siempre entrada. había un cover, ¿no? Que se sí, sí, pagaba sí, la entrada, sí, ¿no? Sí. Siempre, eso por el sistema. Sí. Que yo sí, sí, por lo que yo recuerdo, sí. Para para es algo entrar. que aquí, por ejemplo... Y además yo, yo Claro, yo tenía un problema porque yo tenía como 16 años, 15, 16 años y era demasiado joven. Tenías una prohibición a los 18 os dejaban Hasta de entrar. Hasta los 18 no entrabas, ¿no? Uh -huh, claro. Uh -huh. Y entonces estabas fuera escuchando o, o, o nada. <risas> uh -huh. O sea que es, es una cosa que te pregunto porque aquí en España eh, siempre ha habido el tema de que la asistencia a los conciertos en directo pues parece como que siempre se funcionó con que si la copa es un poco más cara o cosas así, pero no en los bares nunca se ha eh, no, utilizado en, en, el tema de que bueno, si una banda... De, en de, los pubs eran pubs al, quizá algo más grandes y tenían como dos o tres salas entonces había una sala para poner música en directa uh, detrás o al lado de, de, del pub que eran dos salas de... de, de, de, de De, de, de, del pub normal de todos los días pero había una sala más que abrían por la noche para poner grupos y quizá más grande y se podía convivir estar en la sala de al lado tomándose algo y otros viendo el pero concierto no, que, ¿no? si querías pasar a, a ver el grupo tenías que pagar bueno, o sea, y, podía... y, y la cosa sigue así todavía ajá. o sea que independientemente podías estar en el pub tomándote algo y si no estabas viendo la banda ¿no? sí o sea que, sí ajá. Bueno, pues muy bien, vamos a escuchar esto que el tema se titula... Uh, Kiss to your heart. ¿Qué es? Las llaves a uh, tu corazón. Las llaves de tu corazón. Vamos a abrir las llaves aquí de la cerradura de En Campo Aperto esta noche, analizando el movimiento pre-, post- y durante el punk rock de Gran Bretaña y de Londres en particular. pues debes de saber que estás en Incampo Aperto y que estás en Radio Crash 105.0. Y debes de saber que el programa que comienza el segundo semestre de este año, de esta temporada, en Incampo Aperto, después de las vacaciones, está dedicado a la música británica y pensé que nadie mejor que un británico para que nos contara y nos hablara de ello. Eh, le vamos a sacar toda la información que podamos Y una de ellas, con David Manguth Que tenemos esta noche aquí, el invitado especial y conductor del programa Que te está poniendo los temas que estás escuchando Pues hay que preguntarle por La ceremonia de apertura de los juegos Sí, interesante Interesante, ¿cómo ha visto... las has visto aquí en, sí, en claro. Gijón? Ya yeah. ¿Cómo has visto la ceremonia, David? ¿Qué te ha parecido? pues era del director Danny Boyle, ¿no? Que hizo Trainspotting y um, otras películas bastantes interesantes. Me impresionó, uh, para mí era bastante sorprendente que se aliaron grupos como por ejemplo los Sex Pistols. Había un clip sí, de los no, Sex Pistols tocando No deja de ser eh, extraño que está dando la reina y todo el tema sí, salga a esa época. Irónico. Y... Sí, yeah. sí, ¿no? ¿Eso qué puede significar? ¿Que, ¿Que se miró el ombligo en ese momento en Gran Bretaña y dijo voy a darle al mundo una capacidad de reciclaje y de autocrítica, etcétera, etcétera? Pues no sé, sí, mirar el ombligo sí, quizá fue bastante de eso, porque yo vi, no sé, bastantes cosas que sólo, por ejemplo en, en, entendería un inglés de, de, no sé, como chistes que sólo entendemos nosotros de, no sé, bandas sonoras de, de, de, de, de series de la tele y cosas así y pero no me, me, me impresionó que, por ejemplo había un clip de los sex Pistols o, bueno, después de sale salir los Beatles y los Who y los Kinks y no sé quién es más y luego llegan los sex Pistols y para mi generación, claro, es, es un poco chocante, ¿no? porque los sex Pistols eran un grupo bastante odiados por el, el establishment de británico de aquel entonces, por su canción sobre la reina, um, que era un grupo que se veía como anarquistas, como hooligans, como algo bastante asqueroso. ¿Y eso de y, que la reina fuera intocable crees que a lo mejor ha ido variando con respecto al tiempo? Bueno, y sí, que... eso es lo que ha cambiado. no Que, por ejemplo, lo de lo que antes era um, fuera de, de lo que se llama el mainstream la, fuera de, de, de, la, de la onda normal de, del medio mm. um, ahora forma parte del um, no sé algo como las olimpiadas que es un, no sé un, un, como un, un Una plataforma, un, de, de, de, es, es una visión que se tiene de, de Inglaterra y del imperio, ¿no? Es de, una visión de Inglaterra, imperio, ¿no? también es, es un montaje es, um, y es, es una cosa de negocios, claro. Es, claro. Es, hay, hay una ironía de que la rebelión de hace 35 años ahora se usa para ganar dinero, claro, para claro. dar imagen la imagen de, de, de, de la Gran Bretaña y, claro. y, y cosas así. Y... Para mí, no sé, yo, por ejemplo, me, me, me, me, me extraño mucho que, que joder, los sexpistos, están los sexpistos en, en las Olimpiadas. Había un mutismo sobre eso, no se sabía nada de lo, del boil no había no, no, sentido que no, se, no se supiera, no nada, hubo no, filtración no, de ningún no, tipo. No, no, no, en ningún medio de comunicación británico no. tuviste conocimiento de que se hubiera filtrado, que iba a haber algo determinado musicalmente. No, o no, algo? era muy, muy secreto. Porque Paul secreto. se sabía que iba a estar, ¿no? O sea, era sí. algo obvio, ¿no? Sí, sí. Y, no sé, había un rumor sobre James Bond y la reina o algo así, también. Pero la mayor parte, pues, no sé se había nada hasta que hasta que saliese, no, no, ¿no? ¿Y te ha parecido brillante lo que ha sido la ejecución? me gustó, me gustó. Pero, claro, como... Es como ver tu... Es como dar valor a las cosas que te gustan. Porque por ejemplo salían la música de los Beatles y los Kings y los Rolling Stones y, y todo eso y ahora ellos forman parte de lo como como el mundo ve um, a tu país, ¿no? Que, que las cosas que han dado al mundo son cosas como los Rolling Stones o, o que, que para mí son cosas de valor, ¿no? Evidentemente en la en la apertura de los juegos se ha visto claramente que, que una de las aportaciones principales de, de, de los británicos a, a, a la cultura en general ha sido la música. La música, exactamente. Y exactamente. se quiso destacar, ¿no? Sí, Un grupo sí. tocando en directo en una apertura de juegos era algo que, eh, que era novedoso, ¿no? Sí, Como poco, sí, ¿no? sí, sí. Y, y, y, y además son grupos que son conocidos internacionalmente, ¿no? Como los, los Beatles, si piensas, los Beatles ya son das cuenta de, de, de la historia de, de que, que son los Beatles, que tenían una uh, que fueron parte forman parte de nuestra cultura y es una es, es una parte importante de, de lo que somos ahora los cambios que había durante los años 60 que ha eran um, es que el país um, había unos cambios después de la segunda guerra mundial Um, se habla de, de los baby boom y, y, y, y todo eso, y, y, por ejemplo, había un cambio generacional, ¿no?, que, lo, lo, por ejemplo, mis, mis padres eran bastante conservadores y luego viene la, la, la generación de los 60 o el 70 y somos muy distintos, somos más liberales, uh, escu escuchamos otra música, tenemos otras ideas, Y ahora es, es, parece que, que lo que pensábamos nosotros ahora es, es, es lo que forma parte de lo que es, es Gran Bretaña. Hemos perdido la, la parte histórica, la cosa victoriana, y somos un país bastante moderno en ese sentido. Uh -huh. Y lo, forma parte de lo que somos ahora, um, por ejemplo, cosas como, cosas como los Beatles, um, las películas... Um, ...Mr Bean... ...todo eso... ...somos un país más moderno... ...ha, ha, ha habido unos cambios... Um, ...bastantes radicales... creo en, ...en los últimos 50 años... Mm -hmm. ...bueno vamos a... Eh, ...David quiere que... ...que escuchéis... Eh, ...el Woosite the Queen... ...porque considera que... ...aparte de que... ...eso de que haya salido en los juegos... fuera sorprendente... Evidentemente, en un programa que él está elaborando esta noche, no podía faltar ese tema. Aunque sobradamente conocido y todos sabéis de qué va el rollo, pero en un programa en el que él eh, trata de ¿También? daros a la imagen de los británicos... También no, pero, hay una ironía de que... In, in realmente, ¿cómo, este, este tema realmente eh, ¿tú crees que, que desde el punto de vista, por ejemplo, español en aquella época... El, la gente joven o de una generación determinada pudo haber pillado de verdad lo que ellos querían decir en la canción ¿O? Pues no sé, porque España eh, eh, bueno, en los años 70 tenía su propia historia no estaba pasando por su, sus propias cosas En esta canción cantan el, el coro es de No Future No Future For You, No Future For Me, me que no tenemos futuro no hay futuro para nosotros y eso fue una parte de, en los años 70 como decía antes que tenemos mucho desempleo um, estaban cerrando fábricas cerraban la, la, las minas y los estilleros y el país había una sensación de que, había, que tenemos hab habíamos terminado que, que lo del Gran Bretaña de, de, que ganó la Segunda Guerra Mundial había, no sé, hundido Y que no tenemos futuro. Y la canción... ¿De qué año estamos hablando cuando salió el tema? Esto es del 77. 77. ¿Sabías sí. que que aquí en Asturias los chicos de, de terapia de grupo de la TPA habían hecho una versión que se llama Soy de Morcín? No. Eh, no. Basada en Goose y Tequín. Te tienes no. que meter en internet y poner eh, terapia de grupo... Sí. Y buscar los vídeos que son todos absolutamente acojonantes en asturiano. Sí. Que además yo sé que tú en asturiano lo controlas bastante bueno, y tal. Bueno, más o sí. <risa> y, y está ahí el, el que estaba haciendo ahora lo del de, programa este de, de Folicia en Folicia. que también sí, que sí, eh, sí, sí, eh, sí. Eh, sí. Eh, que es bastante... El que hacía la marquesina, el que hacía lo de... Que es un poco chorizú Ajá. y tal. Bueno, pues hay un vídeo que es eh, basado en Goosey Techmean con esa música... Y cambian la letra y se titula Soy de morfín, aquí no hay trabajo. Entonces, un poco como queriendo plasmar lo que es el sentido de la canción en su momento en asturiano y trasladándolo a los problemas que surgen aquí, evidentemente. Pues ¿no? te tendré que buscarlo. Sí, sí, tienes que buscarlo y te lo recomiendo vivamente. Vamos a escuchar el Goosey The Queen auténtico de la mano de David esta noche, David Medgood, que lo tenemos esta noche aquí en En Campo Aperto. Porque WCW sonaba así No sé si te acuerdas, no te acuerdas Mira a ver, recuerda a ver futuro, no hay futuro para ti ni para mí, yo ni el podrido ahí dándole fuertemente que no había futuro para nadie y tenemos a David para hablarnos de cómo se vivía eso en casi mediados de los 70 por allí, por Londres, que tú andabas ya pululando, ya podías entrar a los pubs y ya podías ir a ver grupos en directo y todo Pues hay que decir que esa canción era una canción prohibida ¿eh? cuando salió Hubo mucho revuelo, ¿no? Con ella nos acabábamos aquí... No, la BBC del... no, no, lo, no lo ponía. Estuvo no, no lo escuchabas, ¿no? No, no, no, no lo escuchabas en la radio, ¿no? no ¿Y, ¿Y qué pasaba? ¿Que tirabais de ese personaje que dijiste antes? El, el que llamaste... ¿Cómo era? El, el que ponía música que... No, John Peel, tampoco. ¿Tampoco? Lo, no, no, no, como trabajaba por la BBC no podía ponerlo. Lo tenía prohibido. Y además en la lista de las 40 principales... En las tiendas ponían las, las listas de las la, las 10 primeros, pero en las, algunas tiendas lo dejaran vacío. Entonces ni siquiera ponían el, el nombre del grupo, Pero era, era el, real que estaba era real que estaban en esas listas. Era en el número uno en la el semana del Jubilee de la ce celebración de la Reina. Sí. Era el número uno pero muchas tiendas no querían poner el nombre de God Save the Queen o los Sex Pistols, entonces Alan Kancion como Que, que lo vamos a esconder, que sí, esto no, no, no, no y que lo queremos no. Que, que, que nadie sepa de esto. Y quizá ahora. es posible que por culpa de eso también le dieran incluso más realce y que hubiera tenido más éxitos si y cabe, claro, claro, por la prohibición, ¿no? compraba, ¿no? po po sin duda, ¿no? Para ver cómo, cómo sonaba, ¿no? Y eso es parte de la, de la ironía de, de lo que salió en las limpiadas, ¿no? Que ahora forma parte del... De, de De la historia de, de... Ha engullido todo eso, el, el, el sistema, y se lo ha apropiado para ganar dinero. Claro. Bueno, para, sí, para dar imagen al mundo también. Sí, sí, es, es, sí. Es, es, es, es, Pero es, evidentemente la imagen del mundo se está dando para recaudar, porque... Claro, ya. Yeah. No, las olimpiadas los, son, los, son... Las olimpiadas siempre son un negocio, ¿no? O sea, son, siempre son, lo han sido. Sí, son deporte como sí, sí, sí, manera es. de ganar dinero, ¿no? Uh -huh. Es un negocio. Entonces, eh, dentro de lo que tenemos aquí hoy a David eh, dando un repaso a la música británica y no queremos perder el guión que él más o menos traía en su cabecita, se lo estamos variando y está el hombre un poco ahí, que si para arriba, que si para abajo, por culpa de los Clash, ahora por los Sex Pistols, pero estabas en un recorrido mmm, de la influencia, a su vez, a lo mejor de música británica, de los grupos norteamericanos. Entonces, vamos a seguir por ahí para que sigas tu propia línea de actuación que tenías previsto esta noche. Venga, adelante. Bueno, vamos a escuchar los Flaming Groovies, que era un grupo que me gustaban mucho um, en aquel entonces. Y la canción se llama Slow Death. Y otra vez es un riff... Um, como un poco como jumping jack flash de los rolling stones te es, voy es a pedir una cosa que me traduzcas como se llama que no me enteré de nada me parece es muerte lenta y me parece ah. que la canción quizás se trata de heroína uh -huh. uh, pero no estoy muy segura pero tampoco yo no escucho los discos por las por la letra yo a mí me gusta el ruido Y este disco tiene mucho ruido, es muy básico, muy crudo, y tiene un riff en la, en la guitarra que es... Um, o sea que, a ver, morir. entonces ahora viene la pregunta. Ahora viene la pregunta entonces. ¿Tú eres de los que opinan, por ejemplo, como me pasa a mí, de que no tiene por qué ser un obstáculo el que no seas ni británico ni norteamericano, y ni siquiera que hables inglés, para que te pueda gustar el rock and roll? O sea, que puedas sentir vibraciones, sí, aun claro, cuando claro. no sepa realmente lo que está diciendo. Porque muchas de las cosas que se dicen en el rock and roll tampoco tienen demasiada importancia, ¿verdad? Es, es que hay muchas letras que son una tontería. ¿eh? <risa> eh, eh, el, el, el, la letra Little, Little Richard, -a -a -a -a, es que es una tontería. Entonces, en el rock and roll la letra no es la... Y, y para mí nunca debe ser la cosa más importante. Es un lujo si la canción tiene una buena letra, pero la cosa más importante es, el, es la marcha, ¿no? Es el ruido, es cómo te hace sentir y la letra es bueno, eso es poesía, eso es otra cosa. Eh, el, la o sea, música el, el, el, rock el, el, es una cosa es, es Leonard Cohen, una cosa de Leonard o Bob Dylan. Eso es otra cosa. Y, y poder decir pues que pues un, un, un hispanohablante pues escucha a Chavela Vargas y entonces eh, sí tienen ventaja, porque evidentemente mm. los hispanohablantes a Chavela Vargas le pillan totalmente la onda sí. y el norteamericano o el británico pues se lo pierde. Ya. Yeah. Pero eso no quiere decir que al norteamericano o al británico, al igual que con Leonard Cohen o Bob Dylan, los hispanohablantes, no puedan pillar en, el sentido de por dónde van los tiros a la hora de una balada o de lo que sea, ¿no? Porque... No, pero por ejemplo, los grupos españoles que me gustan a mí, yo... Tampoco entiendo la letra muy, muy, muy bien, pero tampoco me interesa mucho. Me, a Me gustan los grupos españoles, que me gustan me gustan porque me gusta la, la, la música que hacen, uh -huh. no por la letra. Y la letra no deja de ser una línea melódica que también te puede gustar, aun cuando no estés en ese momento recibiendo el mensaje. No. Sino simplemente esa línea melódica te gusta, ¿no? Como canta o lo que sea, o tal, ¿no? Sí, los a coros mí es, o... es, es, me gustan un por, no sé, por la guitarra o por la batería o porque cantan muy bien... Lo de la letra viene luego, para mí. No, uh -huh. es, no es el primero. O sea que tú no lo consideras prioritario, para nada. No. A no ser casos de cantautores... No. ...en donde, bueno, a lo mejor no. ya el mensaje es lo importante. Por ejemplo, Bruce Springsteen. Eh, la gente canta Boring the USA, aunque sean de la calzada, o aunque sean del nataollo, ¿no? Sí, pero, pero, pero Bruce Springsteen no... es una excepción, es otra cosa. hay Sí hay gente como Bruce Springsteen, por ejemplo, cuando, cuando la letra es, es bastante importante. Pero la mayoría... La 95% de la música popular que se hace um, la letra es una tontería <ríe> es que no Bruce springsteen bob Dylan gente así sí Leonard Cohen, sí es importante pero para escuchar una canción por ejemplo, los, los primeros can las primeras canciones de los beatles she loves you y todo eso la letra es, es, es una tontería la letra escribían buenas letras luego pero uh, es, es Es otra cosa. Es, es, es que la música es música, y la música es la más importante, no la uh -huh. letra. No estamos escuchando poesía. Muy bien. Vamos con los norteamericanos. ¿Estos de aquí, ¿Dónde son los...? Los, los eh, Flaming Rovers eran de San Francisco. San Francisco, sí. Y que esa onda por ejemplo de así tipo Grateful Dead todo eso lo pillaste también, te gustaban en aquella época, A mí, medio subido hippie y tal. En aquel entonces no para ahora sí, yo soy muy aficionado de los Grateful Dead y si quieres hacer un programa luego sobre los Grateful Dead pues yo encantado Ya he hecho algunos programas aquí en Campo Aperto de Grateful <risa> Dead, pero bueno, será un placer eh, contar contigo de nuevo en In Campo Aperto, además de hecho tenemos una segunda parte ya preparada porque hay aquí mucha tela que cortar Y hoy evidentemente tampoco queremos meter todo el contenido, el continente da para lo que da y tampoco queremos apretar mucho las tuercas a la audiencia porque esto de verdad que tiene mucho aprovechable. Vamos a escuchar a los Fly a los Flamibruvis ahora eh, y vamos a hablar un poquitín de eso que ...que comentamos de las influencias y cómo se recibía en... ...porque claro, evidentemente aquí en este país llegó todo con retardo... Mm. ...y vosotros ahí lo recibíais del charco para acá, del charco para allá... ...los que se iban, también vamos a tratar el tema de los que se iban de la isla... ...por los impuestos y todo eso, ¿vale? Bueno, pues caña, sin duda, eh David, mucha caña A lo mejor te incorporas ahora a Radio Crash, al 105.0 Y no sabes que estamos haciendo un programa de En Campo Aperto Basado en la música británica Pero, como bien has podido notar, si es que estás al loro Y has seguido muchas veces este programa Las diferencias entre la música norteamericana Y la música anglosajona en general con respecto a la británica pues David tiene claro que hay ahí unos matices que él quiere hacer sobre qué fue antes y qué fue después porque esto era eran estas bandas que pones ahora son también de tu preferencia en aquella época te gustaban, eran bandas a las que seguías, que te pregunté antes, por cierto, si habías tenido oportunidad de ver alguna en directo pero no, no de aquella no de estos hasta ahora no, pero los que vienen después ya comentarás que sentiste cuando viste por primera vez a bandas de tu de tu devoción, ¿no? pero eh, por ejemplo la que la banda que quieres poner ahora los Stouges digamos que se ha hablado mucho sobre si eran el principio o no del punk, el prepunk, ¿no? De bueno, los Stouges, Iggy Pop, See sí, I'm sick of you, hasta la, la, el título de la canción es un, es un título muy punk, sick of you, estoy harto de ti. Um, esto Iggy Pop, sí. Es como el padrino de, del punk, ¿no? Es, es alguien que lo inventó todo. Um, los Tudis eran un grupo importantísimo en, um, en, en, en, y muy influyente en, en, en, um, en el punk británico. Y sí, ¿qué, qué puedo decir? Equipop es como el, el gran padrino. Eh, por cierto, que tenemos que dar prioridad a los mensajes. Tenemos mensajes, David. Y hay una persona que, que, bueno, ya te ha hecho, primero, en otro mensaje, no lo he querido meter por el medio y tal, según estabas hablando, en el sentido de que ya nos empiezan a dar palos con lo de que no hablemos tanto y que pongamos más música. Eso es una de las críticas que tenemos, ¿no? Que ya me imaginaba yo que por ahí van los tiros. Pero también es cierto que eh, dice textualmente, dice, estoy de acuerdo con Dave, la letra para la poesía y la canción protesta el resto. Ya, mm. ya. Yeah. O sea, yeah. en todo lo que expresaste antes de que tu opinión era que tal, pues sí. parece ser que tienes a gente que está de acuerdo contigo en eso, ¿no? O sea, Estamos claro. escuchando música, ¿ya? Es música eh, es, eh. y además es música, música con mucha marcha, música muy alta... Y si no es la letra, bueno es, es, bueno, es que la música es, es la música. Es ¿no? parte de eso, pero tampoco es fundamental estar no. siguiendo el no. texto de lo que se está diciendo, ¿no? Sí. Tiene que llegar, impactar y punto, ¿no? Sí. Por, y además con esta canción que vamos a escuchar, no creo que la letra tenga ninguna importancia. Es, un, es el sonido. El ambiente y en el, es una canción que dura como seis o siete minutos y en la parte en el medio hay un, un solo por James williamson que es ruido total. El grupo está casi levantándose y yendo a la luna o algo, porque están hay mucha energía, mucha marcha. Algo habrían tomado, digo yo también, ¿no? A lo mejor. <risa> Estamos hablando del año 70 y... Um, esto se grabó en las sesiones de, de, del, del LP Royal Power, pero no salió en el LP. Salió después en una EP que yo compré mmm, en el 77, me parece. Pero... Es, es es punk. Um, empieza un poco como si ¿sí conoces el grupo de Van Morrison, Them. Um, sí, sí. E, e, empieza un poco en ese estilo, um, algo lento. Como Astral la, la, la, tipo Astral Week, pero pero con no, como Them como en, en, en sus primeros años en, en el 65 s sí, acerca antes de gloria tal, Pero ¿no? luego de, de, yeah. de, después de 2 o 3 minutos hay una explosión. Um, and, y, y, y es algo aplastante uh -huh. de Hablamos verdad. del corte número 5, ¿no? Estamos hablando del corte sí, el 5 Muy bien, pues vamos allá En el Campo Aperto, 985-14-23-45 crashpodcast arroba gmail.com con Dave tratando la música británica En, en campo aperto 105.0 radio crash en un programa que tenemos eh, eh, conduciendo esta noche a dave de woods que mmm, trata la música británica y lleva sonando bastante rato música norteamericana porque él piensa que por ahí empezaron algunas cosas lo cual no quiere decir que no los vayamos a meter de lleno en londres en particular y en toda gran bretaña verdad david sí. O sea, esto tú consideras que es pre-punk y que es punk incluso antes de los X-Pistols, como mucha gente ha dicho en su momento, ¿no? Guay, el punk, el punk británico, que es, son los discos que vamos a escuchar, escuchar luego, por ejemplo, los X-Pistols, los Damned, Clash, Adverts, etc. Pero estos discos son los discos que, que comprábamos y escuchábamos antes de... O cuando y, y venir. también que esta gente de los Sex Pistols y, y los Clash escuchaba a Iggy Pop The New York Dolls uh, The Stooges, uh, los Framing Groupies y que formaban una influencia muy importante en los discos que salieron en, el, en, en, en Londres en, en, en Inglaterra en el 76 77 hmm. entonces es, un, es algo algo que que cre cre crecía así Estaba germinando estaba Se veía venir ¿no? y, Había como un caldo de cultivo Y se veía venir Y, y además gente como por ejemplo el Hip Hop o los MC5 Tenían una actitud um, Que era más punk Que por ejemplo hippie Lo del hippie ya estaba muriendo Estaba un poco Los hippies no eran muy buen vistos Por los punkies En, en aquel entonces Porque olía como algo que ya estaba muerto, ¿no? Los hippies que eran bastante apáticos y, y con su música de, de grupos como los Pink Floyd, eso los considerados decadentes ¿no? cada dos años o cada 3 años. Consideraba decadente, y, ¿no? y, sí, decadente, que no tenían que no formaban parte de de la, la, de de la cultura joven del país. Entonces esperábamos algo algo nuevo. ¿Cómo algo se entendía? ¿Cómo se entendía de de aquella que ciertos músicos británicos huyeran descaradamente de la isla por culpa de los impuestos y que sí. no fueran a Estados Unidos, como, Led Zeppelin, Led Zeppelin, no, como los Rolling Stones. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo se entendió eso en su momento? ¿Hubo rechazo? ¿Hubo pérdida de seguidores por culpa de eso? ¿o ¿Algo no. crítica? No creo, Led Zeppelin por ejemplo sigue siendo el grupo uno de los grupos de los años más vendidos de discos más vendidos de los años 70, ¿no? Cada vez que reeditan sus discos están primera fila, ¿no? Sí, pero macharon y, y como muchos otros, um, y pero hay que decir que el nivel nivel de, de de impuestos que estaban pagando era muy alto, como no sé, 80 o 90%, 90% entonces se si atendía Pero, como decía antes, el país estaba medio hundido um, en, en, en, en una un crisis como perpetua sí. <risa> durante casi toda la década. O sea que eso uh, se comprendía perfectamente, o sea que no había... Bueno, no sé, yo, por, ej por ejemplo, yo era una parte de, de por qué el punk era necesario porque grupos como los Zeppelin o los Rolling Stones ya habían como habían marchado del país, habían marchado, habían y no, vivían, sus... no vivían la realidad social ni mucho claro, menos, Claro, ¿no? no, entonces no podían hablar ver los Rolling Stones o los Led Zeppelin como rebeldes En los, en los años 70 era algo, no sé, extraño porque no eran rebeldes, eran milionarios eran claro, tíos de negocios claro. vendían discos, tenían marketing y, y todo eso y empresas, eran empresas era, eran empresas, sí, sí. Con, con, um, era un negocio entonces el punk era necesario porque era una vuelta a, a, a, a las raíces un regreso de, de a la de música baile música sencilla, música que se entendía y música algo rebelde y, y de la gente que la, la gente que escuchaba era igual que la, la gente que, que hacía la música y Y de la calle, vamos Eso mismo eh, ocurría en Nueva York, por ejemplo Con New York Dolls y con gente así ¿Tú crees que más o menos eh, representaban eso Que estabais esperando que surgiera en, en Londres, por ejemplo? Pues se oía y se leía algo de lo que estaba pasando en, en, en Nueva York Por ejemplo, grupos como Television o Richard Hell Y los New York Dolls, Heartbreakers y tal. Um, lo que estaba pasando en Nueva York era parecido a lo que estaba pasando en Londres, pero Nueva York era distinto a los Estados Unidos. En Nueva York es una ciudad única. No, claro, es un crisol, es un crisol... Pública. Entonces, lo que pasaba, lo que pasaba en, en Nueva York, es sí. York... Estás como en un bar, ¿verdad, Dave? Sí. Um, David, es que está como en un bar, se me echa para atrás... Es muy cómodo. Está aquí. muy cómodo, se nota, se nota que está... ¿Qué tal el catering, David? ¿Bien? Pues muy bien, muy, muy bien. bien. el catering, bien. bueno, bien. Pues el chorizo, ah. fantástico. <ríe> Uy, la pizza... Ni y te tengo poco. ganas de la pizza, sí. <ríe> Bueno, vamos a ver, eh, situándonos, eh, si quieres... Eh, eh, Que la gente recuerde eh, cómo se vivía en Nueva York. El corte 6, me parece. ¿Ya estábamos anclados en Nueva York o aún faltaba ahí...? Um, vamos a escuchar Televisión, ¿no? Ah, Televisión. El... Estaba en el corte... 13 13 bien. A ver, ¿por qué Televisión? Um, Televisión eran amigos de Paddy Smith, um, que también tenían una influencia muy importante. Eran uno de los primeros grupos que... Yo recuerdo que leí algo sobre los television en el NMI en el New Musical Express, um, antes de que salía el punk británico, y era un artículo de un escritor, Nick Kent, que era uno de estos um, personas que, que leías porque sabías que él estaba a la página, que sabía lo que pasaba, y que buscaba... Um, lo nuevo y que cuando escribía sobre television te dabas cuenta que algo estaba pasando en Nueva York, que algo nuevo sí que estaba pasando, que quizá había un cambio de, de generaciones ya y que empezaba en Nueva York. Porque me parece que el punk sí empezó en Nueva York, como los Ramones y Patti Smith y television. Luego se trasladó a Londres con los Sex Pistols y los Dems. Pero eran dos cosas distintas. Hay el punk de Nueva York y el punk de Londres. Pero, claro, se comunicaban entre sí. Y Televisión era un grupo importante porque um, Tom Verlaine y Richard Hell um, ya andaban por allí con el pelo corto, con las camisetas Ya cambiaron rotas. de vida. ya un de... cambio de imagen. Sí, sí, sí, Fuera sí. lo del hippie y esto del punk. ...y Televisión era uno de los grupos... ...y... Um, ...grupo muy importante... ...y los vi en directo... ...en el 78... ...pero la verdad es que no tengo muy buena memoria... De, ...del concierto... ...Tom Verlaine... Eh, ...como vas a escuchar en esta canción... ...es un, guitarist, un guitarista... guitarrista fenomenal... el ...solo aquí... ...es, es para flipar... Es, ...hay cosas que son chifladas... Uh, cuando toca, y era un grupo de indirecto muy fuerte el, el, el grupo cuando tocaban en directo eran muchísimo mejor que el, el, el primer LP es muy bueno, pero es un poco débil comparado con, con la... sí, o sea que su fuerza estaba en vivo uh, ¿no? sí, muy muy en vivo bueno, sí. vamos a escuchar a la televisión que ya parece como que ya estamos con ganas de qué tal ¿qué tema es el que vamos a escuchar? Um, es el 13. el 13, ¿y cómo se titula? Little Johnny Jewel Oh. Otra vez, letra totalmente tonta. O sea, que pasemos, del texto, muy buena. pasemos del texto y caña, caña, caña. Sí. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a los grupos británicos y escuchar un poco de los grupos de pub rock, que eran, no sé, la onda antes de, de, de, de los grupos de, de punk rock. Y quizá uno de los más más importantes era el Dr. Feelgood, de el tema 7, que yo vi en directo. Um, y además eran uno grupos mejores... Uh, conciertes con conciertos con más marcha que he visto en mi vida y los pie los 66 y eran grupo um, con muchísima marcha y con ellos se notaba que había un que ya había un, un cambio a canciones cortas con más uh, más bailables con más marcha que ya dejábamos lo del, del prog rock de yes y pink floyd y tal y que había un cambio, que venían los cambios y entonces um, la canción que vamos a escuchar es, es de doctor Filgate, es, que se llama Keep it out of sight que era, que grabado en directo me parece que era una cara B uh, de un sencillo que tengo de ellos pero tiene un riff fenomenal y ya lo escucharéis El doctor, siéntete bien, esta noche en En Campo Aperto, porque Dave nos está dando un repaso a la música británica hasta ahora, nos había un poco metido en todo lo que significaba la lo precedente en Estados Unidos, lo que él consideraba que eran influencias incluso antes de que aparecieran el movimiento punk, que está tratando empezando a tratar en este momento aquí en En Campo Aperto, Y los Dr. Filguth, te puedo contar, Dave, que allá por los 80 empezaron a venir por aquí y lo pasábamos pipa. Nos vimos varias veces y recuerdo un concierto en La Real, en Oviedo, que fue, vamos, apoteósico. Pero sí también me perdí uno aquí en Gijón, donde hubo un follón del carajo, porque habíamos visto a Dr. Filguth junto con Wismon Ash, una de mis bandas favoritas, en Santander, en la Plaza de Toros. Y al día siguiente tocaron solo Philwood aquí en Gijón, pero parece ser que ya habíamos visto allí cómo se encontraban algunos de ellos en Santander, unas condiciones bastante complicadas, y aquí creo que se complicó más la cosa, de tal manera que le tiraron arena en la Plaza de Toros, le tiraron arena al escenario, y hubo un follón de carejo porque al guitarro había que sacar entre dos y aquello no tenía muy buena pinta o sea que era, eran muy punkis ¿no? o sea, en sí. el fondo, ¿no? o sea, hacía claro. muy buena música no cabe duda Dr. Filgo tenía, no sé, varias formaciones um, y, y yo los vi, vi los originales con Wilco Johnson en la guitarra pero también los vi durante los 80 y siempre siempre eran un concierto que te dejaba no sé, aplastado que, que tocaban con muchísima marcha mucha y mucha energía sí, sí y bueno, la, la, la siguiente uh -huh. es, va por la mismo onda son Eddie the Hot Rods pero aquí se nota que un grupo de pub rock como Eddie the Hot Rods está pasando más al, al plan punky y aquí se nota que por ejemplo está empezando algo nuevo que um, es más menos rhythm and blues y más guitarra más energía, más ruido y aquí hacen un, un, dos versiones indirectas de Gloria y luego gloria de Van Morrison y Satisfaction de los Rolling Stones yo los vi en directo también más o menos por este, este, esta época y eran los conciertos, los grupos estos solo tocaban como una hora más o menos, porque normalmente tocaban el primer LP unos sencillos uh, unas canciones de, de, de otra gente y ya, no tenía más canciones ...pero tocaban con una marcha... ...que salías, no sé... ...sudando... Um, ...satisfecho, satisfecho con, con lo y, que... Bueno, mm. ...con ganas de más, claro... ...pero medio muertos... <risa> y, y, ...y creo que, que con esta canción... ...se nota, y empieza... Es, es, ...está grabado en directo... ...y el tío dice al principio... ...que fuera las sillas, fuera las sillas... ...no podemos tener sillas en el auditorio... ...hay que bailar, que fuera las sillas... ya yeah. Uh -huh. y eso es el plan que iban es una grabación allí en Londres esta? desde el Marquee, uh -huh. en Woodrow Street uh -huh. club y estamos Barquee. hablando del año 76 76 buen año, sí. sí buena cosecha vamos allá, en campo aperto de la mano de Dave música británica Thank you. Move all these chairs, no one in here. Get up, move them all. I can't have chairs in the audience and so get them away. Get them out of here! Pues se ve que había calorcito en el marqui, claro que sí, 1976, esta noche en In campo Aperto, analizando la música británica, como no podía ser de otra manera, con un británico. Había que pensar cómo, diantre corcholis caray analizamos la música británica y dije, jolín, llevamos a un británico y que nos lo cuente. Y aquí tenemos a Dave, Dave Mengwood que está encantado aquí, bueno, de toda la vida, él como si hubiera hecho radio, vamos, anteayer, ¿verdad que sí, Dave? Sí, sí, muy cómodo, sí. Y se está pasando pipa oyendo estos viejos temas que le recuerdan sus historias y andanzas. Tu juventud. Tu sí. juventud. ¿eh? Además, el año 76 fue un año muy caloroso, fue el año del verano de calor en, en Inglaterra. que Ya te digo, y tenías calor en Inglaterra y todo, ¿de aquella? Sí, el año, una vez al cielo. Y fue, ¿Y fue, y fue el, no el vi... año el 76. ¿Pero había quitado la niebla ya, aquello famoso que quitaron la niebla, o todavía no? no ya quitaron la niebla hace, hace bastante. Pero el, lo del calor, tenemos calor una vez al silo Y el, en el año 76 fue, el año, fue un verano muy caloroso. Uh -huh. Y se nota, ¿no?, en, el, en la música. Bueno, pues... Mmm... En el análisis que estamos haciendo, que estás haciendo esta noche, eh, hay, hay que comentar las influencias también de otra música paralela, que era además la que yo escuchaba desde aquí, como nos podíamos enterar en mediados de los 70, que fue cuando empezaron aquí la eclosión de los conciertos macro, festivales, donde se juntaban 12, 14 grupos de españoles, que empezaban a cantar en el idioma castellano y que era complicado, difícil, arriesgado, pero que empezaban a tener seguidores y que, lógicamente, pues tenían su visión e inspirándose, como no, en movimientos, bueno, podía ser de otra manera británicos y norteamericanos, más que nada británicos, ¿no? Los Stones, pues, influían muchísimo y el hard rock de Deep Purple y de Aulia Hip y de muchas bandas que en aquel momento Yo me acuerdo de ir a ver a Orion Heap en el 76, a Madrid, era una de mis bandas favoritas, y me llevé una decepción porque David Byron desafinaba como una ah, vacaburra, sí, ¿eh? no sé qué le pasaba. No, yo, yo vi Uriah Heap en el 75, me parece. Y es que yo, claro, yo escuchaba un poco de todo, no solo escuchaba el punk y nada más, yo escuchaba Deep Purple y el Hard Rock y, y, y, y, y todo. Um, y yo fui a ver a Orion Heap, sí, en, y... Bueno, eran un poco al estilo de Deep Purple, de todas formas, ¿no? Era un grupo bastante influencido por, por, por Deep Purple, pero, no, era un buen concierto. ¿no? David Byron, bueno, David Byron era un... David Byron, ¿no? Sí, sí ¿eh? cantante, no, de aquella, cuando, cuando yo les vi en el 77, tenían a John Whetton, de bajista, sí. tocaba un huevo, porque, sí, de hecho, tocaba así... Tocaba con era... King Crimson. Sí, ¿no? era un bajista súper sí. reputado, con una solvencia y tal, y hizo un solo... Que fue lo mejor del concierto. O sea, de hecho, tocaba mejor que My Box para mí. Cogió la guitarra y tal, y se hizo un solo y tal. O sea que era un tío solvente y tal. ¿En qué año viste, en qué no? En el 76. Ya, yeah, como en, en la misma gira que, que yo, entonces. Sí. Yo luego los vi al final del 66, 76. Uh -huh. Estuvieron en Madrid, sí, pasaron sí. por Madrid. Y después yo, después de ver a Auríagip, recalé en, en León, como te comentaba, y ahí estaba Nico, que... Uh -huh en un festival internacional porque estaba rico, porque todo lo demás era de casa y eran 14 grupos, nos metimos 12 horas en el pabellón de León a escuchar música allí como verdaderos, eh, gente extraña, eh, con pelos y tal y que nos miraban, nos llamaban la cochambre, porque íbamos así como muy de aquella manera son sensaciones desde aquí, vistas, eh, y con lo que quería contrastar precisamente es como tú lo vivías allí, y te he traído un vinilo de una banda, no en absoluto Comparable a todo lo que estamos comentando, Brian Heap, Deep Purple, Humble Pie, o todo lo que podía ver, eh, que pudieran tener ya una resonancia, Small Face, el otro y el de la moto, sino que estos, no sé por qué me cogí este disquito porque tenía una parte de órgano que me gustó mucho, estaba el rebajas. Se llaman Hustler, que no sé cómo lo pronunciarás tú, es Hula, Hustler, Hustler. Y, y a ver qué te parece. Vamos a meter okay. un poco de hard rock para que la peña vaya viendo un poco las vidas paralelas que en aquel momento llevabas en Londres. What is rock de los 70. ¿Cómo se titula este? Es el primer corte de la cara A. Ah, tradúcemelo, David. Voy a aprovechar que te tengo aquí para que me traduzcas. Eh, un momento, un momento, no tienes micro ahora, sí. Just live a good man. La, sí, el primero de la cara, ¿no? sí, el viendo, la cara, el disco, sí Pues muy al estilo de... Sí, se nota influencias de Steve Marriott, Humble Pie Sí, sí Un poco de Bad Company también, ¿no? Uh -huh. Así me lo pareció a mí cuando lo escuché y tal dije, va, me lo voy a llevar porque lo otro Ya miraré a ver si me lo trago cuando pueda Porque a veces te compraba los discos así de rebajas, estaba de rebajas. Y entonces te los compraba por cositas, porque me gustó mucho eh, el teclado. Y eh, por cierto, nos sirve como un pequeño homenaje a John Lord, que uh -huh. se nos fue hace poco. Y entonces, bueno, pues pensé que te podía dar una idea de lo que tú también... Eh, pillabas en aquella época que no solamente era punk, sino que también estas sí, bandas rock, como esto, como Bad Company como sí, otros grupos de, de, de, del mismo estilo no yo escuchaba, es que no los conocía ¿eh? Hasla, no sé es, sé que Hasla es el nombre de una revista pornográfica para el grupo no, no las conocía pero si los hubiese conocido cuando tenía 13 14 años pues sí me, me, me bringo está gustado uh -huh. uh, muy buen grupo ya yeah. interesante bueno, pues, más, pues que bueno pues pues dentro del hard rock eh, tenemos te, tengo te, te tengo también preparada otra otra sesión te tengo que transmitir lo que nos dicen los mensajes y bueno pues tenemos eh, tenemos felicitaciones david felicitaciones dicen que Que, que el mérito del programa es tuyo y que con un conductor como tú así, pues que no puede salir más que bien o bien. Muy bien. No gracias. hay más no hay más opciones. Muchas gracias. O sea, como diciendo que conocimiento de causa, evidentemente, como pocos, ¿no? Porque si lo has vivido, evidentemente así lo estás transmitiendo y la, y la audiencia así nos lo comunica. Y nos decía mucha mierda, que ya sabes que eso es una expresión, lo de mucha mierda, que se utiliza mucho en el teatro, Para desear suerte. En, ah, ok. ¿eh? ¿Eh? Por aquello de que los caballos en aquella época, el síntoma de que había mierda, era el síntoma de que había mucha gente en los espectáculos, ¿no? Porque los caballos cagaban y entonces dejaban... ¿Sabías eso? Sí, no, no eh, no, no, no lo sabía, pero en, donde... en inglés se dice algo algo parecido, break a leg, que rompe es una pierna. Eh, para desear sí. suerte también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, en el buen sentido, o sea que sí, no quiere sí, decir... Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a... ¿A dejarte que vuelvas otra vez a a tu, a tu punk? ¿O también tienes tú algo ahí, así, en No, referente? bueno, se notaba una influencia del soul en el, el disco que acabamos de escuchar, ¿no? Hmm. Y en el disco que vamos a escuchar ahora, que es de Mike Spencer and Cannibals. Algo tranquilito, ¿no? Más algo nada. más es nothing Se llama Nothing Takes the Place of You, que... Eh, eh, yo lo conozco por, cantado por Al Green que es un, un cantante de soul mm. pero esto va bastante al estilo de los 60 de los Rowling en su, sus primeros días hay una influencia de soul en esto y el tío Mike Spencer no sé, sé que cantaba con un grupo que se llamaba los Count Bishops que también eran de, del pub rock londonense Y luego los dejó y sacó este disco Y no tengo ni idea de lo que, lo que le pasó después uh, Así que si alguien lo sabe Pues que, pues que, que nos los mande lo... Exacto, el email ¿no? Pero es un disco precioso Es un disco lento de, Una canción lenta de, de, de mucho sol Bueno, pues es el corte número 11, ¿no? Es el... a ver um, Es el... es el 11 Muy sí. bien, pues vamos con él I feel your picture from my wall, now replace that, both large and small. Takes the place of you I read your letters One by one And I still love you When it's all said and done Oh So blue Cause nothing Oh nothing Takes the place of you Don't pay. nothing oh nothing takes the place of me. David, de verdad, sí señor eh, Habéis comentado antes que Al Green Hacía una versión de este tema sí, ¿Es de... Yo, yo lo tengo en el disco de Al Green Pero no, no recuerdo qué disco es um, Es una canción bastante Famosa, no sé quién lo escribió um, Pero no es de, y... Al Green, ¿no? de Al Green No, no, es. no me parece uh -huh. Pero uh, este ese... Esta versión salió en el 76, pero suena muy sesentero, ¿no? Muy del año uh -huh, uh -huh. 64, 65. Sí, sí, con un character uh, soul ahí, muy, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, sí, sí. baladita y tal. Y no sé nada del tío, max Spencer y los Cannibals. Y no sé qué, le, qué les pasó después. Uh -huh. Bueno, pues, si te parece, te he traído otro disquito de estos que para mí es muy entrañable y lo he subido porque lo traigo en contadas ocasiones. Y es porque es el primer disco que me compré con mi dinero. Y eso tiene un valor sentimental, aparte claro. de lo que signifique el disco en sí. De hecho, tiene una canción que está rayada y ya la he emitido incluso rayada, o sea, con el saltito. Porque considero que está rayada precisamente por la eh, cantidad de veces que me la, me la reproduje cuando estaba ansioso por volver a escuchar de nuevo el God of Faching de Nazareth. ¿no? Son escoceses y eso quizá le dé un toque eh, al programa de, de esta noche que está conducido por, por un londinense Y que, bueno, que haya también una participación testimonial escocesa puede quedar bien, ¿no? No, Dan, Dan McCafferty es el cantante. Eh, una voz muy, sí, muy fuerte. Sí, sí, sí. Sí. Además, un grupo. Yo tenía como dos o tres discos suyos. Um, sí, Razamanath, que es muy sí, famoso Manaz, y tal. Sí, Razamanath Loud and Proud. Loud Proud, de ese... Te estoy hablando, del Loud Proud, te estoy hablando, que es ajá. el primer LP de ellos, muy fresco. Ajá. Y he elegido una versión de un tema de Joni Mitchell... ...que se marcan los tíos... ...que es que no tiene desperdicio... ...y cuando la escuché... ...a mí me gustaba ya mucho la música americana... ...me gustaba... Eh, ...ya me empezaba a escuchar... ...Allman Brothers... ...Marshall Tucker Benz... ...Hoodlass, etcétera, etcétera... ...iba por ahí ya... ...porque a mí siempre me pareció... ...que los americanos aderezaban mucho las canciones... Mm. ...las... Eh, ...no así como los británicos... ...que eran más duros, más directos... Mm. más ...más sencillos a la hora de, de decir, mm -hmm. ¿no? Y sin embargo... A la hora de comprarme mi primer lp después de haber escuchado el Made in Japan y todo eso, pues dije, joder, estos están aparinados por Roger Glover, producidos por él. Ah, ya, ya, ya. Y a ver qué te parece esta versión del de, tema de johnny Mitchell, a ver qué okay. te parece. out between the trailer, not the early one that you wish a upon, not the novel one that guides in the sailors. You've got that, that's so gentle and sweet, but you've got that look so grim critical. Can't talk to you, babe, you know I get so weak, sometimes I think. Right y el vuelo nocturno sí qué te ha pues, parecido ¿no? años que no escuchaba ese disco me has traído al, <risa> algunos programas. has visto, has visto los, los, los, los saltitos que tiene ya de la sí. sur bueno, está, eh, está eh, hecho polvo. está está está casi como el conductor del programa <risa> No, no, no, sí. es que el vinilo es, es tiene tiene tiene eso, ¿no? Es que, bueno, había que cuidar los discos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, El peso no, de yo, la mujer. Yo puedo que en, en, um, me ha traído un, un recuerdo de que cuando yo tenía 14, 15 años, yo salía todos los sábados uh, por la tarde a comprar discos uh, y salía con un amigo mío que se llama Chris Cowick. ¿Cuánto podía valer un disco, por ejemplo, en 1975 bueno, luego, Como dos libras, pero nosotros, como solo teníamos 14, 15 años, íbamos en plan de segunda mano. Y había una tienda de Virgin Records en uh, Southampton, donde vivía en, en, en aquel entonces, donde arriba había una parte de discos de segunda mano. Había entonces, mucho mercado de eso, ¿no? Eh, sí, sí, entonces y, y, y podías comprar discos de 50 peniques o una libra. Y yo recuerdo que compré dos o tres discos de Nazareth, Nazareth um, ese disco incluido. Um, ¿En qué entonces? Um, entonces, sí, ese disco me, me trae recuerdos de, de, de, de los sábados en Virgin Records escuchando um, con los cascos uh, uh -huh. discos, a ver si compramos esto, Oye, esto gente. lo compro yo y ese sí. lo compras tú. Sí, sí. Y Para y después y intercambiarlos y sí, tal. Sí, claro, y grabarlos, y sí, sí, sí, sí. sí, sí. Ya y a nos costaba, sí. O sea, había había ya empezado a ver el pirateo de la época de grabarse con una cinta claro, y pasársela yeah. a los colegas, ¿no? Siempre ha habido el pirateo, ¿no? Sí, sí, sí, Era, sí. Yo recuerdo que en los 70 nos decían que, en inglés, home taping is killing music. Las cintas están matando a, a la música y ahora son los MP3, sí, que, sí, bueno... Sí. Sin duda, sin yeah. duda. Es un salto, pero que al final estamos siempre anclados en lo mismo, ¿no? sí. Eh, bueno, a ver, eh, vamos a ir ya en la recta final del programa, de que, que no quiere decir que os quedéis sin David ya para lo sucesivo, porque ya le tengo el compromiso de que va a haber una segunda parte, y de, porque hay mucho que tratar de la música británica. De hecho, hoy ha incidido casi más que nada en, en lo norteamericano como precedente y tal. Y entonces, bueno, hay que ir buscando un temita por ahí ya para ir poniendo el colofón final al programa de esta noche de En Campo Aperto. A ver, ¿qué te parece? ¿A dónde podemos ir? Um, pues ponemos, uh, por ejemplo, la 17, uh -huh. que es de Nick Lowe, um, y se llama So It Goes, salió en el 76, y es una canción, bueno, Nick Lowe tocaba con los Brinsley Swords, era del pub rock, y grabó con Elvis Costello, y, y me parece que se casó con la hija de Johnny Cash, luego, en los 80s. Y, y sigue por ahí tocando, es un tío bastante majo y ha escrito unas muy buenas canciones de pop. Y esta se llama soy It Goes y tiene bastante marcha y es forma parte de, de la música de pop rock, de pop y con la mezcla de punk. Y un poco también, si, si te gusta Thin Lizzy, el grupo Thin Lizzy de Phil, Phil Linert, pues también hay toques de Thin Lizzy en esto. Pues Vamos allá. Save a bit of power You got 50,000 watts And a big acoustic tower Security's so tight tonight Oh, they're ready for a tussle Better keep your backstage passes Cause your promoter had the muscle And so it goes And so it goes And so it goes And so it goes But oh, where it's going, no one knows As so it goes But it where it it oh, it's going, no one knows In the tall buildings at the head of our nations Worthy men from Spain and Siam All day discussions with the Russians But they still went ahead All the plans Now up to the U.S. Representative He's the one with the Tight eyes 747 for him in that condition Flying back For the peace, keep a mission And, so And, so And, so And so it goes But where it's going No one knows And so it goes But where it's going No one knows Pleasure on his arm and the skin side vision, on. Oh why she might she is And so it goes. But where it's going no one knows. I saw That's so it goes. But where it's going no one knows. Hola, bueno, David. Esta noche ha sido una noche con sabor, ¿no? Sí. Sí. sí. sí. Hemos tenido muy caliente, aquí, ¿eh? Muy sí, es muy calurosa sin duda. <risa> hemos tenido aquí a David Menuf, que ha tenido la gentileza de venir a, en campo Aperto a poneros eh, música británica y sobre todo, en este caso, en la primera entrega norteamericana, porque digo la primera entrega porque le hemos sacado a David el compromiso ...de hacer una segunda entrega de en Campo Aperto... ...que ya será eminentemente británica... ...y que además le vamos a extraer... ...toda clase de experiencias vividas con bandas... ...que va a poner que él vio en directo, ¿verdad David? Sí, bueno, en la segunda parte vamos a tratar del año 77... ...que para algunos era el año 0, el 10-0... ...donde se acabó una cosa y empezó otra... Y claro, es el año de God Save the Queen De los Sex Pistols, de, del Punk Y es una época que todavía sigue teniendo um, Influencias hasta ahora mm -hmm. Bueno, como quiera que sea Tengo los que me están asateando a llamadas incluso Que decía que eh, en aquella época Había como una especie de anarquía Que vivisteis en aquella época Los que... Los que ...veíais venir a los Spistols... ...como explicaste... ...y sabíais que tarde o temprano... ...que yo iba a explotar por algún sitio... ...y... ...es que esto, estaba pendiente del, del, del móvil... ...y de los mensajes... ...pero bueno, es parte del espectáculo... ...te decía que... ...despedir un programa... ...como el de esta noche... ...que es el primero del... ...digamos el... ...segundo semestre de Campo Aperto... ...después de mis vacaciones... ...me pareció... ...que era... Eh, ...interesante para la audiencia... ...tener algo de sensaciones propias y no que yo contara cosas que viví desde aquí que se celebraban en otros sitios porque si bien es cierto que muchos de nosotros aquí en este país tenemos una ascendencia musical anglosajona no hay que negarlo porque o bien por medio del hipismo del poshipismo que llegó aquí en los años 70 porque aquí llegaba con retardo debido a, a lo que este país sufrió hasta el año 75 a partir de ahí Empezaron las influencias y lógicamente muchas de ellas eran británicas Y pensé que tú podrías ofrecer, como así ha ocurrido Algo interesante a la audiencia en el sentido de poner los temas que tú crees conveniente Para analizar esa época Pero me parece que va a tener mucho jugo la segunda parte Porque entonces es cuando ya se te podrá sacar esa información que a mí me interesa Propia tuya En donde, qué se sentía en los bares sí. En las salas de conciertos es que, por ejemplo, la canción que estamos escuchando ahora, Anarchy in the UK es la canción el mensaje quizá del punk era que lo que decía antes, que si tienes algo que decir o si quieres hacer algo no esperes con nadie que lo hagas tú y que lo hagas en la manera que tú quieres hacerlo el, el Anarchy in the UK de los Sex Pistols es, es un, una llamada a Deja por un lado del establishment y los presidentes y los rey, las reinas y los reyes. Y si tú tienes algo verdaderamente que quieres decir, pues coge la guitarra, um, aprendes tres cuerdas y si tienes una letra, escribes algo y, y sales a cantar, que eso es lo, lo haces tú. Do it Hazlo tú mismo. Mm -hmm. Bueno, pues David, no tenemos eh, por menos que agradecerte muchísimo que hayas venido Y que, eso, pues que nos encontramos de nuevo en, en otro En Campo Aperto Y ahí ya te sacaremos más jugos y si cabezas Pues yo encantado, lo pasé, Pipa, gracias Muy bien, pues eso fue lo que dio de sí el programa de En Campo Aperto de esta noche Dedicado a la música británica y conducido por Dave, por David, me dijo Me hijo, me hijo, me hijo madre Main mía good. Te metí con la madre, por Dios Main Main good. Good. Main Bueno, pues está aquí Hasta aquí llegó en campo aperto Un poco más corto de lo habitual Porque tenemos unas obligaciones eh, Que atender Y al principio Ya sabes, viene un, un poco agarrotado Te espero el viernes que viene, que será un programa distinto pero nunca distante de ti. Y ya sabes que el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tienen sus habitantes en percibir la línea melódica del bajo. El viernes que viene será y será distinto, como no podía ser de otra manera en En Campo Aperto. Trataremos el tema de los DJs, os eh, traeremos a un DJ en directo aquí y se cambiarán las tornas. Es posible que el DJ esté aquí, donde estoy yo, y yo esté donde está David ahora. Eh, haremos algo así que te sorprende, seguro, no te lo pierdas. Será el viernes que viene y será más divertido. ...de In Campo Aperto... ...ya sabes... ...en Radio Crash... ...105.0... ...el saxofón de George Cag... ...y el trío de Edwin Bear... ...pues sirven una vez más... ...para despedir... ...el primer programa del semestre... ...que nos espera... ...esperemos que este calor vaya bajando... ...porque aquí hay una humedad... ...que no hay quien lo aguante... ...pero en fin... Supongo que en Capo Perto te puede servir incluso para superar esas circunstancias. Eh, el viernes que viene, como te cuento, voy a intentar hacer una sesión de DJ que te puede caer la pata abajo. Ya solo me resta por decirte eso que digo siempre. Abrazos sin roce de penes para ellos y besitos, muchos besitos de piquito para ellas. Cuidaros mucho.